La Pipa de la Paz, ¿eh? obra protagonizada por Betiana Blum y Sergio z u r r a c o en el Centro Municipal de Cultura este domingo desde las 20 horas. Y la tenemos a ella en línea, a la enorme Betiana Blum. Le agradecemos este rato aquí con Radio Encuentro y le damos la bienvenida. Buen día, Betiana. ¿Cómo estás? Camila, te saluda. Hola, Camila. Buen día. Muy bien. Estoy acá en el sur. Sabemos, sabemos que, que, que andan de gira. Están en Puerto Madryn, ¿verdad? Ahora. Sí, sí, sí, sí, estabas en Puerto Madre, tal cual. ¿Y cómo, cómo viene la gira? ¿Cómo viene con la presentación de la hora en las provincias? Bueno, la verdad que muy bien. Estamos muy contentos porque, bueno, es muy lindo cuando uno trae un producto que sabe que es bueno, que ya tiene la experiencia de que la gente se ríe más de una hora sin parar y que a la vez trae una r e f l e x i ó n porque.、Eh, Alicia Muñoz, e s la autora argentina, que es una genia total. Imagínate que en una sola obra ella habla de la paz mundial, de la paz familiar, <ríe> porque que el que se hace que hace c i e n t o su rato es、pues, está trabajando en Naciones Unidas por la paz, y la madre está acá en una guerra nuclear familiar. O sea que ella, a través de todas estas situaciones que son muy divertidas, del Ser humano, ¿no? Es el mismo, ¿no? Y cómo a c t ú a de forma mundial, personal, familiar. Este, y bueno, cuando no servía mucho, después puede relajado decir: algo podemos modificar de esto, ¿no? Claro, eso, eso te quería consultar, digo, porque es una temática, bueno, es, es una madre justamente con este hijo, como vos bien decías, que está, que está fuera del país y, y que se deben poner ¿no? en la obra algunas, algunas temáticas que creo que a más de uno y a más de una nos deben sonar eh, eh, familiares, ¿no? justamente de esas dinámicas con, con nuestras familias, con nuestra gente. Es imposible que de algún lado no te toque. Claro. <risa> e es muy amplio el espectro. Hasta está el padre muerto. Que hay una, un altar.、Eh, hay, hay un altar que.、Ah, que eh, Esto es una nota. Una, una persona me estaba hablando. Este,、eh, bueno, decía que hay un altar este, de, del padre con el cual hablan y que un c r í t i c o f u e <ríe> Muy acertado, porque d i j o que es un altar pagano, porque、Ajá. no tiene ninguna imagen religiosa. Así que, bueno, hablan con él como si estuviera ahí. Eh, bueno, no le falta nada, la verdad, le a v r d d a e t i e n e todo.、Uh -huh. ¿Y cómo ha sido la, la recepción de, de la gente? Digo, porque hablabas de esto: de bueno, por supuesto, situaciones que,、eh, que, que deben generar mucha risa, pero que también te deben dejar un poco pensando ¿no? y, y craneando. Sí, sí, pero mira, lo que tiene la diferencia del drama y la tragedia es que el drama, usted es como que. Te m u e s t r a el problema y salir cargado. Claro. No sé qué barbaridad, qué horror, bla, bla, bla, bla. La comedia, o, más que la comedia, el humor, tiene esto de que miras más alto, entonces ves más, entonces comprendes. No, no te quedas enganchado con el problema, sino que tienes una visión más amplia y comprendes. Ves más.、Eh, el humor ¿sí? te, te relaja, te... bueno, para mí es la. La mirada ideal, ¿no? e n t o e s compasivo, aparte, ¿no? <risa> claro. <risa> Betiana, bueno, decíamos que, que están realizando la gira, pero también arrancaron allá en, en, en Buenos Aires. ¿Cómo estuvieron esas presentaciones por allí? Sí, muy bien. No, la verdad es que con esta obra, <coughs> bueno, podés ver las críticas, ¿no? Sí,、eh, han sido muy buenas. Conmigo, bueno, siempre, <risa> históricamente, cuando s a c e m o s una obra,、eh, Las críticas son buenas y hay una que algo no le gustó.、Ajá. Esta vez, todas las críticas, un a r b o l de gente, dijeron: está genial. Entonces, bueno, estamos contentos. <risa> Está muy bien, está muy bien. Estamos charlando aquí en el aire de la comunitaria, en el aire de Radio Encuentro con Betiana Blum. Este domingo van a estar presentándose aquí en la comarca con La Pipa de la Paz. Las entradas están disponibles. Aprovecho que te tengo, Betiana, aquí en el aire, bueno, para consultarte también cómo ha sido, lo, lo hemos charlado, ¿no? También con varias actrices y, y actores, bueno, el, el laburo, ¿no? Luego de la pandemia,、eh, las modificaciones y los cambios, ¿no? Que hemos tenido que realizar todas y todos en, en nuestras profesiones. ¿Cómo, cómo ha sido? Eso? Bueno,、eh, se han abierto muchas o l plataformas. Este, yo hice un, un programa de ocho capítulos:、sí. en, la, El b u e n r e Tiro, con tres compañeras de toda la vida, este, con Claudia La f a c ó n Linda Unnelli y María Leal. Las cuatro chicas, este.、Eh, genial, el libro es genial, se hizo c a s i c o m o cine.、Eh, t i e n e n policía, tienen de todo el libro. Yo creo que va a andar muy bien. Este, creo que para una plataforma, para Flow, creo que es. Este, no sé si saltar por ahí, en principio es para Flow. Y después también hice una participación con Mingin, Matinilla. s Esto es para Netflix. a s í que, Bueno. Que ha ayudado mucho el trabajo, pero más que nada en plataformas. ¿sí? Uh -huh. Imagino que también, digamos, el, el regreso presencial a las salas digo, y la gente también con ganas de, de encontrarse y, y, y de ver este tipo de espectáculos、eh, ha sido fuerte también. ¿Sabes qué pasa? Que el teatro es vivo, eso、claro. es como la música, y eso es algo que no tiene descripción, porque cada función es única. No es que se tiene que salir bien una vez, no es que hay e m p a l m e que se arregla, que se... no, no, se tiene que salir bien todos los días.、Eh, y el contacto con el público es maravilloso. Eso es algo que, que no tiene precio, b o l s una propaganda. Pero eso tiene precio, ¿sí? Porque hay que pagar una entrada. Sí, sí, sí. No, bueno, de todas formas, igual es, es una entrada bastante accesible que pueden conseguir. Le comentamos、claro. también a, a nuestra audiencia este,、eh, aquí en la, en la ciudad de v i e t m a Bueno, reiteramos en el Centro Municipal de Cultura. Así que, bueno, Betina, te agradecemos este ratito aquí con, con Radio Encuentro, aquí en v i e t m a Les esperamos, por supuesto, este fin de semana y también mucho éxito n o para, para la gira en el resto de las provincias. Muchísimas gracias.、Eh, de cualquier manera, e s t e sur es tan hermoso. Y la gente es tan dulce que a los c o m p a ñ e r o s nos baja la, revolu la revolución, ¿viste? Como <risa> se relaja, la gente es divina, el clima es frío, pero tan lindo el aire. Así que bueno, está todo, todo para pasarla bien y para llenar las s alas, por supuesto.、Sin、Porque、duda. si a mí me dicen que yo me río más de una hora, yo pago la entrada, la verdad. Sí, la verdad que sí. Es, es recontra necesario y, y súper sano también, ¿no? Este, en estos tiempos poder, poder reírse y sobre todo eso durante una hora. Sí, claro que sí. b e t i a n a muchas gracias ¿eh? por este bueno, ratito aquí no, con、bueno. la comunitaria y bueno, bienvenides a Vietma. Bueno, gracias, gracias. Un abrazo grande. Charlábamos con Betiana Bloom, actriz, quien se va a estar presentando este domingo junto a Sergio Zurraco, bueno, trayendo, ¿no? La pipa de La Paz, una comedia que, que está, digamos, Bajo la dramaturgia de Alicia Muñoz. Este domingo, entonces, 20 horas en el centro municipal de aquí de la ciudad. Y tenemos dos entradas para sortear ¿eh? para nuestra audiencia. Así que 36, 58, 30, el teléfono, últimos tres números de documento, nombre. Y mañana, antes de finalizar el programa, se van entonces dos entradas para que puedan disfrutar de la pipa de la paz aquí en la comarca. 47 minutos han pasado de las 11 de la mañana, 10 grados la temperatura actual. llame La Pipa de la Paz, una divertida y emotiva comedia sobre la relación de una madre con sus hijos. Con la genial Betiana Bloom y Sergio Surraco. Domingo 17 de julio, Centro Municipal de Cultura. Venta de entradas en Compumúsica Gallardo 180.